Una dieta saludable contiene de manera equilibrada los distintos tipos de nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, agua, vitaminas y minerales. Las proteínas son biomateriales de suma importancia para los seres vivos, ya que forman parte de la estructura celular y permiten su normal procedimiento. Por este motivo se encuentra en todos los partes de todos los organismos, desde las bacterias hasta el ser humano. A las proteínas relevantes para nuestro organismo son la queratina, que ayuda a darle consistencia a las uñas, la hemoglobina de la sangre que permite el transporte del oxígeno a través de todo el cuerpo. La clara de huevo contiene una proteína, la albanina y la leche. Otra, la cafeína. Otro alimento rico en la proteína son las carnes rojas y blancas. El pescado, la semilla de algunas plantas, por ejemplo, las legumbres y los cereales. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno nitrógeno y oxígeno, fósforo, azufre, hierro y magnesio.